que ronda por la f r e n t a primavera por la f r e n t a primavera yo tengo un niño que ronda por la f r e n t a primavera yo tengo un niño que ronda por la f r e n t a primavera por la f r e n t a primavera dice que vive en la gloria por eso sí c a m i v e r a no tiene m i g a n i n o v i a Y me voy a、casar. no tengo matriculado en la e s cuela de ingeniero. s みてみてみてみてみてみてみて cuando te veo pasar cuando te veo pasar el t a b a j o de cuenta cuando te veo pasar el t a b a j o de cuenta cuando te veo pasar cuando te veo pasar en el que la media vuelta y no poder te llamar en el que la media vuelta y no poder te llamar n o darte デシケトーバカボデシケトーバ